no la jugando y tampoco quiero, también como te digo siempre, vimos en 2006 hablando la ODI y... un Yo solamente me imaginaba alguna vez entrar a un partido con la selección argentina y jugar chiquito, Esa es la realidad. Todas las voces en uno contra uno radio Así que, bueno, que, que el árbol no tape el bosque otra vez, ¿no? Y que no nos manche que tuvimos un gran torneo, ¿no? Que hace mucho perdieron el miedo a perder. Cuando luego el... perdés el miedo a perder, te ponés más peligroso. Algo increíble que algún día nos sentaremos y, bueno, y hablaremos de esto como si fuera un cuento. Suéntate, suéntate, y el Vázquez sigue. Hoy, si, si es el último partido de mano, el Vázquez sigue también. Yo voy a seguir jugando y un día no voy a jugar más y el Vázquez va a seguir también. Y pasamos páginas. Uno Contra Uno Radio. Por AM570 Radio Argentina a través de nuestra web, uno contra uno web, a través de la web oficial de la radio, nos metemos en el resumen de este día viernes espectacular en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La palabra de Cristian Amicuchi, el pivot ex de Los Garrilo Este, que arreglaba su incorporación en reemplazo y Alejandro Lovatti, esto nos decía. Fue una mezcla de emociones, ¿viste? La haber vuelto a, a las la cancha, ¿viste? Después de, bueno, lo que todo lo que Lleva, conlleva toda una lesión eh, después de tantos meses y una lesión dura por suerte me sentí bien me sentí cómodo no, no, no estaba cuando arrancó en septiembre no no no estaba no estaba disponible estaban o sea mi representante obviamente que estaba en el mercado pero eh, sabían que me tenían que esperar eh, uno una semana para, para recuperarme y, y, y ponerme bien Llamamos a la gente de Boca, podía haber tenido un acercamiento con, con Peñarol, que después, bueno, terminó por, por torres, pero pero bueno, justo salió la, la mala noticia de, de libertad que se le había lesionado Alejandro, y bueno, Facundo nos conocemos, estuvimos trabajando dos años en, en, en Olímpico, y sabe lo que le puedo llegar a dar de Cristian Amicucci y Julio César Lamas el técnico de San Lorenzo nos contaba sensaciones vividas en la vuelta del Pando en la vuelta bueno, luego una larga espera San Lorenzo Luis Oficial fue debut con victoria frente a Bahía Básquet esto nos decía Julio Lamas la, la vuelta a jugar un año atrás en primera edición y mucho más aún el partido de anoche eh, para mí eh, son son Inolvidable, eh, la verdad que no me lo hubiera perdido por nada el mundo en estos dos años que me, me está tocando estar en San Lorenzo, eso tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al pide que fui esos dos días, partido en Toronto, eh, son días distintos, situaciones distintas que merecen la pena ser vividas y que son muy bonitas de, de haber sido parte, la verdad que me siento afortunado no cambiaría por nada el haber participado de estos dos años de San Lorenzo emprendiendo esta vuelta a primera división y, y la vuelta bueno y el organizar este, la sección de base profesional como segundo deporte del club, la verdad que soy muy feliz como entrenador me siento afortunado de estar siendo parte de esta etapa. De Julio Lamas a Luciano Mazzarelli, el escolta sub-23 del equipo de Fernando Duró. Tuvo una muy buena actuación en la victoria del conjunto olímpico frente a Instituto. 98 a 75, mazarelli fue uno de los goleadores con 14. Y hablando del momento de olímpico en la Liga Nacional y la previa de de lo que será la Liga Sudamericana, esto nos decía Lucho Mazzarelli, el equipo está jugando bien, el tema es que no, no la estamos metiendo y capaz que tenemos muchas reconcentraciones de de, de defensivas y eso hace que, que, que perdamos algunos, hayamos perdido algunos partidos, así que simplemente tenemos que buscar defender para soltarnos un poco más en ataque y la pelota y la pelota entra, así que esperemos que, que, que, que entre. Sabemos que somos un equipo muy largo que puede entrar cualquiera, somos 10 jugadores y estamos para Para, para entrar y aportar minutos Y aportar lo que pide el técnico Así que eh, eso nos deja tranquilo que, que podemos rotar los minutos Y que ningún jugador va a llegar muerto a los play-offs ¿no? Y bueno, después pensar en los tres partidos de la Sudamericana que, que van a ser muy importantes Y jugar una final y más de una Sudamericana La verdad es que no se juega todos los días Así que estamos con todo para, para jugar la, la final de la Sudamericana Y, y, poder, y poder ganar de Lucho Mazzarelli a otro chico también de Provincia de Buenos Aires. Hablamos de Nicolás le la Provítola porque Nicolás quedó en San Antonio en la NBA después de una larga pelea por estar entre los 15. Ya debutó en el equipo de San Antonio, en el equipo de Ginóbili, que suma dos victorias en forma consecutiva. El hijo de Margarita Stolvizer nos decía esto. Estoy un poquito en eso, no intentando eh, terminar de, de digerir todo. Eh. La verdad que no caigo, que no eh, no puedo creer. Eh, es algo que, que si bien uno lo sueña, lo, lo proyecta, pero bueno, no era lo que él lo haya pensado eh, hace cuatro meses, que, que eso no estaba en mi cabeza, no, no se me cruzaba. y Y nada, para mí es algo increíble. La verdad que no... Nunca pensé que, que podía llegar a, a jugar en la NBA eh, y, y no sé si son los pasos que uno eh, tiene que dar para llegar. Muy contento con, con las decisiones que tomé en mi vida, eh, contento de haber apostado por Brasil, contento por Lituania, porque todo ese sacrificio, todo lo que me... todo el camino que, que hice me me terminó viajando eh, en San Antonio, ¿no? En la palabra correcta y concreta de Nicolás Provítera nos vamos a Pato Garino otro que habla realmente muy bien Pato que no quedó en el equipo titular o en el equipo mayor entre los quinto del roster final de San Antonio seguramente sí lo hará Austin en la Liga de Desarrollo jugando para las escuelas esto nos decía el Mar -latense. situación muy especial, muy particular por muchos, muchos sentidos, eh, la verdad que me siento muy contento de haber tomado esta decisión, la verdad que no cualquiera puede decir que estuvo una pretemporada con la NBA, más que nada y nada menos con los no San Antonio Spurs, es algo muy especial, pero bueno, dejando de lado todo lo el choruleo, digamos, de, de fuera de la cancha, creo que es la vida con Manu y lo que es la historia de los Spurs, individualmente creo que he aprendido un montón y la le agarré un gustito muy dulce a, a lo que es la vida eh, en la NBA y me, dio, me hice adictivo, así que bueno, como no se dio la situación como se quería se sabía que era uno de los dos, no todos los, los dos, eh, me tocó a mí pero bueno, ahora no, no voy a poder parar, parar de trabajar ...para poder volver estar acá... ...porque... ...es mi sueño, lo quiero cumplir... y, y honestamente me siento muy af afortunado... ...porque bueno... Eh, ...a pesar de yo vengo jugando al básquet hace tiempo... Eh, ...realmente fue mi primer año... ...profesional... ...y empezarlo con una pretemporada más que nada... ...en la NBA con San Antonio... ...fue, fue un regalito muy lindo... Eh, ...así que bueno... ...ahora continuó otro camino pero como dijiste la, la, la diversidad me motiva y, y me gusta final del repaso de lo que fue la semana el testimonio hubo más claro sea no podíamos meter a todos porque se nos iba el programa y tenemos un programa con mucha información con Noé con Jessy con Santiago con Franco haciendo hasta las 13 horas el último de la semana de esto que es uno contra uno y te contamos el básquet con la Liga Nacional Como la en la M570.